Te cuentan lo que pasa. Amata tu televista, eta pistu irratia. Amata tu televista, Kiriatu zuen garaiko izkeran emakumea naizela. Borroka maite duala eta luma baizik eztu dala. Eta ohar bat kuadernoan. Norbaitek irakurriko duen oharra. Nire susko hitzek hiltzaiaren bularrera puntatu eta gainoibaten obusak baino indar bortitzakoa izan dezaten. Izkeriatu zuen garaiko izkeran emakumea naizela. Arbuillatu egiten dudala sufrimendu eta mendetasunezko mende hau. Gaitzetze egiten dudala zuen mendea. Areriotasun, liskar eta oineasdez beteriko mende hau. Benkanoño fo, kanfuranyo fo, furukunye jigideye. Jigia minaba. Arataleon gustioei, gaur herri koloren olatzetamara gaituzue. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Hemos empezado este irrasayo de hoy con un poema que nos ha regalado Nora, de Arrasate. Eh, lo hemos elegido porque nuestro programa de hoy tiene mucho que ver con las mujeres, ya que vamos a hacer un homenaje a todas las mujeres por el 8 de marzo que nos viene pronto. Y nos iremos también al Sáhara para, para ver cómo están las cosas por allí, ya que hoy se cumple un 33 aniversario de la independencia de la Arrasa. Eh, aparte de las noticias, eh, la agenda algún pasadizo que os contaremos de Baracaldo y todo en la próxima hora y media eh, Arracha al León horach. Arracha al León Azteco, Asicogara eh, Vamos a hablar un poquito y... de, de las elecciones, vamos a empezar con las noticias, primero noticias locales, luego vamos a pasar a, a noticias un poquito más generales nacionales y, y después a las internacionales Tú que la vida se me vuelva de colores Ericocolore cor en Herricolor es un proyecto comunicativo popular que está visible en herricocolore.org y audible cada dos viernes a partir de las 5 y media de la tarde en zopimpa y Ratia, 101.9 Fm To que la vida se me vuelva del colores color Person que transforman rocha en mano Gorria, herri mugimenduen kolorea. Gorria, el color de la cultura popular y participativa. Aranja, herritarren burgorailuaren pues, kolorea. el color de la contrainformación. ¡Mereza! el color de los chanchillos de la junta del Megapark de la Supersur. Gorria, auzuela tiko sortutako el color de quienes exortamos el derecho a la comunicación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 La lectura crítica a lo que pasa en Baracaldo y el mundo. El carizqueta que ve muy menduco parta de aquí. Recordar el Baracaldo de ayer mirando al mañana. Mundoan ser vida y atus errien cultura que es algo checo. algo de buena música. Cultur gomendiva. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Ahorita, a la ciudad de Diosuna. Víos tirare también. Arrasadlo con vos te ritan en untabad.vdlh. Música RICOLORE, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amada, tu telepista, papi, tu iranía. Quiero reír y me dan ganas de vivir, que aunque no estés tu sonrisa, a seguir aquí, te quiero hablar, quiero decírtelo a ti, tú has conseguido llenar de color mi vida. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Kolore guztietako informazioa. Bueno, esan eh, dugun pesalase, albizte lokalik inaziko gara, ta horretarako errepaso harin bat emango diogu autoskunden asuntoari, pixkan nekatuta gaudor duan labur laburkoko du, ez tamara? va eh, Vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en Baracaldo en las elecciones. Eh, bueno, hoy por la mañana hemos tenido al PSOE en cierre de campaña. Eh, están en un maratón socialista y bueno han estado aquí acompañándonos. Eh, Rajoy y Basagoiti estuvieron en el BEC el domingo pasado eh, y habló de temas... Pues estos temas nos acompañan últimamente, como el tema del ministro de Justicia, la polémica que ha habido, la crisis económica y arremetido contra el PSOE y contra el PNV, como también nos tienen acostumbrados. Ibarreche también se acercó a la margen izquierda eh, y aquí en Maracaldo se pues, atribuyó el, el rescate económico de, de nuestra margen. no Según él, eh, Maracaldo estamos también, pues por gracias al PNV, pues muchas gracias Ibarreche por apoyarnos tanto en estos años de mandato. También estuvo Iñigo Urcullu ahí acompañándole. Eh, la, la segunda en la candidatura de Euskal cartas elisa sáez eh, estuvo por acá el martes 24 eh, eh, planteando necesidades de incrementar ayudas sociales eh, promoviendo la flexibilidad de la jornada laboral inversiones en guarderías infantiles conciliaciones de vida laboral y familiar bueno esas cositas que nos dicen los políticos y las políticas cuando quieren que les votemos no luego ya veremos lo que lo que hacen porque que yo recuerde está en el gobierno ¿no? y esto por ahora no, no ha pasado También nos acompañaron Democracia, Irum y yo, y el sábado a la una y media estuvieron en, en Bagacha. Eh, Esto lo tuvieron un poquito más complicado, ¿no? porque no sabemos muy bien por qué, no, no tenía las mismas posibilidades de hacer un mítin como los demás partidos, pero Ángel Alcalde eh, de Santurchi nos estuvo contando el planteamiento político, eh, hubo algunos problemas con la policía autonómica, pero bueno, al final el mítin se pudo llevar a cabo. Y poco más, yo creo que como hemos estado escuchando durante las dos últimas semanas, sí. todo no me falta a, mucho. a que... modo de curiosidad sí que comentaría va peso ETA PNV en campaña empresa vera diseñatu dau ha sido diseñada la, la campaña de, de las eh, de las autoscundes, de las elecciones por la, la misma campaña, ¿no? Entonces, pues te puedes imaginar eh, lo que nos lo que nos rodea, ¿no? Es decir, pues que una sola empresa diseñe el programa político de dos partidos totalmente, supuestamente, totalmente distintos, pues como pues el PNV y el Partido Socialista, ya me estoy viendo a Pachi López igual eh, echando un ok y a Ibarreche le ponen ahí con los dos cuernitos en la cabeza, o bueno, puede ser curioso, ¿no? Depende cómo, cómo se imagine. Bueno, y también recordar a toda la ciudadanía que nos está escuchando que todas las personas que vivimos en este país, pues no vamos a poder votar porque no todas las candidaturas en este momento están legalizadas. Uh -huh. Y bueno, pues desde aquí nuestro apoyo a todas las personas que el domingo se van a ir al monte o a la playa o algo, pues, Nada, que a ver si hace bueno. Sí, además uno de estos última estas últimas horas o este último día y medio también hemos estado nos han estado llegando noticias de detenciones, pues ha sido ha habido una serie de detenciones un poco eh, te detienen a las 6 de la tarde y te sueltan a las 7, ¿no? Entonces eh, no han mucho sentido las detenciones eh, han sido fundamentadas básicamente por eh, por propaganda de, de 3M, gente que, que estaba por la calle o bien repartiendo panfletos o bien haciendo buzoneo poniendo alguna ...algún cartel, entonces, bueno, pues ahí también queda, ha sido encestado, va a entrar a paga, ...pero bueno, eso ya lo podremos comentar, si no, más adelante. Uh -huh. Y luego, pues, eh, otra otra noticia eh, que hemos que hemos recogido ha sido la de cerca de 3.000 mujeres... ...han recorrido al teléfono de atención a las víctimas del maltrato o agresiones sexuales... ...y es que el servicio de atención telefónica para mujeres, víctimas de maltrato o agresión sexual... ...del gobierno vasco, pues ha atendido 5.800 llamadas... Y bueno, la, la oficina se encuentra en Baracaldo y alrededor de 2.900 mujeres eh, eh, han sido atendidas durante los tres años que ya funcionando este servicio. Y se puso en marcha este servicio el 31 de enero del 2006. Uh -huh. Por otro lado, las mmm, boticas vascas eh, por fin harán la prueba del VIH. Eh, que dos, y parece ser que las estadísticas dicen que 2.000 vascos o vascas desconocen portarlo. En Baracaldo esta prueba eh, se hará en la farmacia situada en el número 17 de la avenida Miranda eh, entre el Hospital de San Eloy y la Casa de la Cultura por un pre precio de 5 euros y es uno de los 20 establecimientos vascos que integran el proyecto piloto de hacer la prueba del SIDA en, en las farmacias. Mm. Eh, bueno, eso eh, facilita también la cercanía, la sí. facilidad para poder realizarse la prueba y sobre todo pues que supone que, que tiene que ser secreta, ¿no? Así sí, que la sí, gente ja. lo va a tener más fácil para saber cómo está de salud. Eta bueno, eskerraldeko independentisteek ere urrezko boto aldarrikatu dute barakaldoko gaztetxean. Isan ere, Joan den astean otsailaren 20 eskerraldeko gazte independentisteek eh barakaldoko gastetxean prentzaurrekoa manduter eta bueno, barakaldoko bozgaste deklaratzen ari direla eta, ba, Audientzia nazionalean, operazio honen atzean pesuek PNVren laguntza susondo diseinatu duen eskerra bertsalea desagerraratzeko estrategia salatu dute. E, horretarako ezkerraldeko eta Euskal Herriko gazteria osoari borrokatzeko deia luzatu diete eta agerraldiari amaiera emateko edo autoskundetan autestontziak benetako aldaketa bat bideratuko den bozkez betetzeko eskatu dute. Orduan, bozka bueno, ba, hori emateko ukera lumekan egongo da. Ia ba, nola edo la egingo dugu? A ver, se la neguitendás, eh, Muski Sen, eh, Esini Sangoda, Egin eh, Bostaqueta, coordinador anticoc, no celebrará el, el referéndum que había pensado, bueno, la consulta popular que había pensado hacer en Muski's para este domingo. <coughs> eh, bueno, está prohibida, eh, la cual lo ha prohibido, como siempre. Y, y bueno, bueno, pues además van... Eh, al final han decidido que... ...que van a hacer el, el referéndum o la, o la consulta el próximo 23 de marzo y de una manera un poquito más peculiar que lo que lo que va a ser lo eh... Esta vez la manera en la que la van a encauzar va a ser yendo barrio por barrio y, y bueno, pues eso, claro, va, va a alargar un poquito más el proceso, pero han dicho que de una manera u otra se va a hacer y, y han dicho que esta de barrio en barrio se van a poner unas fechas y demás y se va a realizar la consulta. También recordar que esta propuesta de consulta fue respaldada por 1.200 musquistarras y elevada al Pleno del Ayuntamiento el 11 de diciembre con la abstención de los seis ediles del PNV y el voto en contra de los tres del PSOE. Eh, tan solo los cuatro corporativos de Euskalt Cartasuna la apoyaron. Bueno, decir ahora que parece ser que algunos de los de Euskalt Cartasuna han cambiado de opinión últimamente, pero mm. bueno nuestro apoyo a los que eh, todavía siguen siendo un poquito sí. coherentes. Y bueno, imagino que eso también tendrá unas consecuencias luego en las elecciones que se van a celebrar el domingo, porque porque, bueno, pues no está nada contento. Bueno, es daca toda la solidaridad con la planta eh, de Anticoc, sí. pero la tienen bastante mm. complicadita. Eh? Y bueno, un... vamos a pasar a una noticia un poquito de carácter no más nacional, pero sí de más relevancia, quizá. Eta isanda, un eskoren atrasa Euskararen egoera larria agerea utzi duela, eta eskuntza sientzia eta kulturaaren zako baton erakundeak batonera akundeak dauden hizkuntzen munduko atlas argitaratu duela, Eta horren horren arabera 2500 dira mundu osoan galtzeko arriskoan dauden hizkuntzak eta hori txarras horien artean euskara daukagu. Eh, ganera, bueno, gero tamarak igual borobilduko dau, baina euskaldunen egunkaria itxi zutela 7 6 urte betez direla, horrekin batera etorri zaigu. Eta un argitaratutako datuek eh, hainbat hizkuntzak bizi duten egoera larria eh asaltzen dute eta, bueno, munduko zein hizkuntzetatik izkuntzetatik, bi eta bosteun galtzeko harrizkoan daude, eta horien artean berreun bat hizkuntza galdu egin dira azken iru belaun aldietan, bosteun eta hogei kritikoan daude, bosteun da bi harrizkoan dien, zeiron da hogei eta beste zeiron egoera haulean. Euskara, ez da etxe, bueno, egoera honen aurrean, azken multza horretan kukatu du honezkok, egoera haulean, baina itortu jindu ipar euskalherrian eta nafarroan egoera are okerragoa dala. Eh, bueno, kontseilloak bain urtetan azpimarratu izan du euskararen etorkizuna ez dagoela mermatuta naiz eta sarritan e, gobernuaren aldetik eta bestela beztu batelarazi, eh bueno, normalizazio prozesonen honen erritmoak ezin dira onartu onartezina direla ere esan du kontseilloak eta egoera hori gainditzeko hizkuntza politika eraginkorrago abiatzea proposatu du irtenbide bezala. Gurezkok argitaratu duen atlasak ikuspegi hori berretzi baino ez du egiten, aurre kurtetan ere gertatu izan den bezala. Eta bueno, guk egual barakaldora edo euskarra ekarriz ez daukagu berrian diri. Gain susen ere hori indela gitxeet soziolinguistikako inkesta argitaratu da, balagun batzuk ari dira ikerketatxo hori egiten gero datuak eta zuekin komentatzeko, baina gauzak geurea inguruan ez dira, ez dira aberantzioan, euskararen erabilera utzarren urrengua izaten jarretzen du, eta, bueno, de, dere duan matrikulatzen den umeko puruak gora egin badu ere, aurrerantzean, ba, bai, lanbidez ziketan eta, e, bueno, ba, eten, eten ikaragarria dagoetan horrek eztu bermatzen behar matzen Bueno, también decir que las políticas lingüísticas de Navarra y de y de Iparralde en este caso tampoco apoyan mucho al mantenimiento del euskera. Eh sí que es cierto que en Euskalerria parece ser que está aumentando la cantidad de personas, sobre todo de niños y niñas que hablan euskera por, por bueno, por por el sistema educativo que en este momento está implantado, aunque todavía hay muchas puertas políticas que No sé, que sigan insistiendo en, mm. en que hay que hablar todo el mundo en castellano. No, no tenemos muy ya, claro por qué ya. esa limitación de derechos y de sí, cultura además, sobre todo. También además bueno, pues en esta campaña electoral sí que me ha llamado la atención el pues dentro de la campaña del Partido Popular sí que había un, un mensaje claro donde donde ellos decían que tenían derecho a hablar en castellano y y bueno, ya ya matricular a sus hijos en modelo A, ¿no? Entonces, se sentían discriminados por ...por verse obligados a aprender euskera... ...pues bien para opositar... ...o bien para hacer un trabajo... ...o bien incluso para ayudar a sus hijos en la escuela... ¿Esos son veía... los, que, los que decían que el español era una lengua minoritaria? Sí, sí, ah. se quejaban de ello... Mm, ...pero el español pobres. creo que no está en el, en el atlas de la UNESCO... ...y además salía la escuela... ...había un cartel de la escuela que salía tachado... Y, y ponía encima y castola, entonces era pues era todo un juego, ¿no? Un juego mucho muy muy gráfico, era muy visual porque decías, bueno, ¿cómo que están tachando la escuela? Claro, porque para ellos a ellos no les dejan utilizar escuela, tienen que utilizar y castola o escuela y están cohibidos. Es que no hay derecho. A mí me da una pena terrible, la verdad. Me, me da tanta pena como el aniversario el antianiversario que estamos celebrando hoy del cierre de Guncari que se junta también con el cierre del Legging, que celebramos el otro día a los 10 sí. años. Estamos sí, de aniversario, verdad. Es ¿verdad? ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bonito, bueno, qué, bueno, bonito pues... qué bonito! <risa> habrá, que, habrá que llevarlo con, con alegría, ¿no? Bueno, pues, pues desde aquí... Seguimos impulsando el por lo menos que se mantenga Berría, a ver si tienen un poquito más de suerte e intentando que por lo menos algún medio de comunicación en euskera pues pues siga teniendo y cumple, tirada, algún cumpleaños ¿no? feliz, ¿no? Y, sí, algún cumpleaños pero de, de los bonitos, ¿no? De, ¿no? de los de cierre, porque no como estamos defendiendo las lenguas y así, pues ya que estamos. Y bueno, luego también otra otra noticia que nos ha llegado desde Iruña, Eh, pues cinco nazifastistas han han pegado una paliza a un, a un grupo de chavales. Eta hori izan san ilaren gaueko hirura gueltan gertatu zen Iruñako alde zarrean. Hamabost nazifastista gogor armatuak bortizkiera eraso zituzten eh, Iruñako gazte talde bat, eraso zuten etaietako bat gitxinez ospitalera bidali zuten. E, bueno, pues es, un, es una noticia que desgraciadamente No es una excepción y no no nos las encontramos a diario, no porque no ocurran, sino porque no llegan a, a la clase de medios de comunicación, que solemos estar acostumbrados a acceder. Y bueno, pues desde aquí nos ha llegado. Y... Bueno, vamos a pasar a Internacional y Betibe Sala, Israel, Seberri, Saharag Berri. Esta vez ha sido Noa la que nos ha visitado. Eh, bueno, ha estado en Donosti haciendo un concierto y bueno, con suerte había un grupo de personas esperando la ...fuera y pidiendo el boicot para Israel. Es cierto que las personas a nivel individual no... ...puede ser que no tengan la culpa de toda la masacre... ...pero sí que es cierto que son embajadores de, de un pueblo genocida, ¿no? Sí, encima... Y, y encima, ¿no? A que ha defendido sí, su identidad israelí... Y salió NTD, en ETB, además, el, al día siguiente... ...pues eh, se publicó en el, en el telediario... ...pues se publicó una pequeña entrevista muy cortita... Eh, ...que le hicieron a la cantante... ...y ella reivindicó su derecho a ser, a ser israelí... Y bueno, pues decía que si en el momento que alguien intentara asesinar a algún miembro de su familia, pues que eso ya, simplemente el querer asesinar a algún miembro de su familia a un israelí, daba derecho para cometer... Sí, cualquier... aquí hay unas frases textuales de ellas sí. que definen mm -hmm. directamente el bombardeo. Y bueno, luego pues, con Noah estamos de acuerdo en una cosa, ¿no? Se quejaba de la información que llega a Europa que dice que está manipulada. Sí. Y ya. bueno, pues sí. sí ya lo sabemos, no es nuevo. <risa> Pues no bueno, es pues nuevo, ¿no? Pero igual ella está un poquito despistada, está un poco despistada y, y yo me quejo de que ella siga manipulándola, porque bastante manipulada nos llega ya como para que la embajadora de Israel se queje de ello. Es un poco paradójico, ¿no? Bueno, pues desde aquí esperamos que no que no venga a cantarnos más. Eh, no, no, no, no. Y bueno, seguimos a vueltas con el sionismo y para que aprendan algunos, eh, pues Suecia ha cancelado el contrato con la empresa francesa Veolia, y esa empresa eh, pues iba a construir eh, un tren metro de 300 por 300 3600, perdón, 3600 millones de euros y pretenden unir, unir Jerusalén con los territorios ocupados ilegalmente por colonos judíos en, en Palestina. Pero claro, ¿qué pasa? Que mientras tanto esa misma empresa sigue siendo la poseedora del contrato para gestionar Bilbao Bus gracias a a y, y al PNV, ¿no? Pues a la Eskerbatua de madrazo y y a Azkuna. Y hay que recordar que en el caso de Esquerbatúa, pues Madras y compañía también salieron a las calles hace unas semanas para protestar contra el Estado de Israel. Entonces, eh, donde dijo donde dije Diego, digo... <risa> digo, digo. Bueno, y volvemos otra vez a, a la parte nacional, que se nos había pasado una noticia. También es un aniversario, ese tampoco es un aniversario muy agradable. No sé si recordaréis que en el año 1976 hubo una huelga eh, que terminó en, una, en un encierro en una iglesia, en la iglesia San Francisco de Gasteiz, y el día 3 de marzo entraron ahí las Fuerzas Armadas eh, y, bueno, pues después de gasear la iglesia, la gente que salió corriendo les dispararon, ¿no?, con... Bueno, los, la consecuencia fue que murieron cinco obreros, eran 6.000 tra trabajadores los que estaban en huelga en contra del decreto de los topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo y el otro día se dio una rueda de prensa en, en Asteis con este tema. Eh, hicieron también a su vez eh, mención a Amparo Las Heras, que formaba parte de, del colectivo y, y bueno, ha resaltado el, en la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, han resaltado el papel de las instituciones tanto autonómicas como del gobierno español, que siempre se encuentran al servicio de capital y al servicio de los empresarios. Pues nada, el 3 de marzo habrá otro triste aniversario pues sí. y nuestra solidaridad también. Y pues sí. luego, oye, que se nos ha olvidado comentar también eh, otra noticia que hemos encontrado, que finalmente eh, se ha suspendido el concierto de ESEA que, que se iba a celebrar hoy en Badajoz, pues tras las presiones de AUBT y el Partido Popular, ¿no? Y hay que recordar que, que la Audiencia Nacional sostiene que las letras de las canciones no constituyen de delito alguno, porque no hacen apología a ETA y, y tampoco incurren en menosprecio de las víctimas pero bueno, pues ha habido un montón de presiones y al final se ha suspendido el concierto que, que tenía previsto ofrecer y el grupo eh, bueno, pues una de las eh, una de las declaraciones que ha hecho un hoy popular ha sido que no entendemos cómo el COC puede organizar un concierto de este tipo, alegado pues no sabemos qué, qué clase de, de concierto o qué radar es para que tenga que ser prohibido pero es que los deseas son muy malos, son malos muy, nada. mucho Nada. Bueno, yo no puedo acabar con una noticia tan triste y porque todos los días son malas, son las que ha pasado esta semana horrible. cosas buenas. Bueno, vamos a hablar de Chávez que ha vuelto a ganar el referéndum sí. para que se le de... peguen unos cuantos por ahí y entonces este señor que, <risa> bueno, que está tachado de, de dictador y de demagogo y de, de, de tú poco, no es el más, yo creo que de Latinoamérica sí. es el más peor de todos. Sí, sí, bueno, pues ha vuelto no a ganar con el 55% de los votos sí. las elecciones del referéndum para mantenerse en el poder para antes de poder no, para poder volver a presentarse a las elecciones que tiene que es más o menos como hace Zapatero, como hace Ibarreche, mm. como hace el alcalde de Baracaldo, ¿no? Sí. Pues, yo no me he encontrado todavía, llevo tiempo investigando, pero no he encontrado la diferencia. Y entonces, pues toda la gente que piensa que Chávez está mm. haciendo este referéndum para que pues para quedarse para siempre como sí. jefe de gobierno de Venezuela, para, para dura, pues, que mire ¿eh? un poquito dentro de casa, ¿no? A ver, a ver qué se encuentra. Así que bueno, una buena noticia para acabar mm -hmm. y os dejamos con un poquito de música.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 Segui los pasos, niñas Hasta llegar a la montaña Y segui la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Que las ánimas acompañan yeah. Que las ánimas acompañan Que las yeah. ánimas acompañan Hay yeah. yeah. en la noche un grito Y se escucha lejano Hay en la noche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 Vente pa' aquí a charlar un poquito Padabada virandara bachira pandara Vente pa' aquí, no me dejes solito Padabada virandara bachira pandara Mende bat, atzera, bueno, mende bat edo beste atzera ingo dugu bi bederatzi urtera arte berriro huelta egiteko eta horretarako aldarri kape manifestasino eta duintasun zaina darien albistea dituzu entzun gai, minutuetan. Marzo de 1867, noticia urgente. Una masiva huelga de planxadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. LAS MUJERES DENUNCIAN LA EXPLOTACIÓN LABORAL A LAS QUE SE SOMETEN PERO LOS PATRONES AMENAZAN deberán VOLVER A LAS FÁBRICAS CON SALARIOS MENORES QUE ANTES Milla de eratxireure tamarreko a bustua Eguno tan, ari den emakume socialista naseo bigarren batxarreren Clara Sezki, ki de rak, emakumearen naseo arteko eguna ospatzen propasatu egin du. Clara Eh, y Ese día compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal de Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Mila bederatzeron damaikako martxoa, azken ordua. Gure kasetariak New Yorkeko karriketan barna daude. Bertan, 9 mila emakun belangile, kale, kale, kalean zehar dabiltza, soldata altuagoa eta lan ordu gutxiagoren alde. Manifestariak otoi lantei handi bateko langileak dira. Eta mase orduko lanaldiak betebehar izaten dituzte. Soldatas zistrin baten truke. Esan berri digute triangel alkandora, alkandoratako lanteiak zu hartu duela. Bertako emakume langilek ez dute kalera teratzerik. Atea itxita baitago eta barruan larri aldi ez dagoelako. Marzo de 1917, San Petersburgo. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden paz y pan y exigen el regreso de los combatientes. Nos informa que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en el apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la potesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida de zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. Y en 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. la entrevista que vamos a hacer a, a la amiga Larguita, pues eh, tenemos unos mitos guardados que queremos tirar, porque estamos seguras de que en algún momento cualquiera que nos esté oyendo habrá oído, discutido o leído lo que os vamos a comentar, va a ser cortito y bueno, realmente es una especie de verdades absolutas, todos no son mitos que queremos tirar, hay algunas también, algunas cositas que queremos puntualizar y, y bueno, pues eh, entre ellas, por ejemplo, una que concierte a, a, a la militancia, Macumeta Militancia, está en Eta guk aldetu diogu geure buruari zer dela eta hainbat ez du ingurutan edo hainbat eh, gizon baino eh, bueno, emakume baino gizan gehiago dagoela, ez da? Ezin eh, bueno, ba, dugu astu sozialki eh, emakumeari eremu pribatua adagokiola, etxeko eremu hain zuzen ere eta gizonen kasuan berriz, beraguen testu inguru soziala politika da espazio publikoa nola baita. Eta zenbat emakume ematen du horpeia politikan? Eus non lo tenemos muy claro, y al final siluazen, ¿Quiénes son las que marcan eh, las reglas del juego? No hay que olvidar que sus formas no son las nuestras y que sus ideas no son las nuestras tampoco. Y que en ocasiones ni siquiera sus luchas son las nuestras. Nosotras seguiremos trabajando para cambiarlo todo de una manera u otra. Como hormiguitas, ¿no? Que es como se nos da como por ahora bien, pero hasta que cojamos ya cogeremos el espacio público y ahí sí que van a flipar. Sí. Y bueno, pues también... Eh, Hemos estado pensando, hemos estado reflexionando un poquito y, y nos hemos dado cuenta que la militancia político-social en general, no queremos tampoco eh, generalizar, no tampoco nos gusta, pero pero tiende a ser muchas veces agresiva y jerárquica, ¿no? Y quizá pues tenga algo que ver con el patriarcado y lo que se valora como un buen, milidad, muy buen militante muchas veces se corresponde con las eh, características masculinas o de masculinidad, que puede ser igual agresividad, una intransición o un, un totalitarismo que que queda siempre escondido, ¿no?, con, con disciplina, que tenemos que militar y tiene que haber una disciplina férrea y no siempre... Sí, al final las formas en los diferentes colectivos, movimientos sociales y no solo en los que nos gustan, también en los que nos gustan, eh, pues eh, no son muy integradores, ¿no?, con, uh -huh. con las mujeres y las y las actitudes eh, que se llevan en esos eh, en esos colectivos, pues igual no favorecen mucho la participación, pero bueno, yo creo que poco a poco se va a un esfuerzo grande, sí. la gente joven viene fuerte y... Sí. Pues poco a poco se va consiguiendo eh, otro de los mitos que tenemos es uno que dice que las mujeres somos muy malas Ese, que somos mucho peor que los hombres y que encima sí. somos malas entre nosotras no sabemos muy bien de dónde viene esto nos imaginamos que tiene que ver o se ha casi impulsado por el patriarcado para crear inseguridad entre nosotras para que nos quedemos en casa para que no nos relacionemos para que no nos unamos sí. Eh... Y bueno, a modo de ejemplo de que eso no es real, tenemos el estraperlo, ¿no? Como las mujeres creaban antes redes sociales, entre ellas, pues para evitar ser delatadas Y estas redes muchas veces también servían al pueblo para, para abastecer de comida Y no eran relaciones competitivas, no eran relaciones malas ni codiciosas No eran relaciones humanas de, de supervivencia eh, Bueno, pues eh, emacumió que arremansar esto, aguaquite, cojoera, decou Bertanizdelaria tantzulea daude parez pare eta eta bueno, un sarritan mina iman badigu ere gure espazio azkeak aldarrikatzeko gor gotorleku bilakatu dugu sarritan. Sí, bueno, también hay que recordar a todas las mujeres que, que se juntan y se unen pues, para, pues, para apoyar a sus compañeros eh, que en este momento la mayoría de los hombres sí. en las, en las o sea, la mayoría de los compañeros presos son hombres sí. y todas las mujeres que hacen redes de solidaridad para para ir a las cárceles a visitar a sus sí. compañeros, para meter comida, es sí, otra parte del estrapero, no, el estrapero claro, de fiscalería, ¿no? Sí, y esos son mujeres y está lleno de el son redes moderno, también. modernizado, y luego también eh, a modo de curiosidad queremos comentar, ahí hay un libro Eta, eh, bueno, pues, eh, Mujeres creando, taldearen eskutik, badago liburu interesgarri bat Bolibiakoak Bai, eta, bueno, interesgarri eta purtzaila, es, la verdad, es que es un terremoto de libro Eta, bueno, Berto, mito asko erori egiten dira, eta beste horren beste bota egiten dituzte Orduen, eh, bueno, hemos apuntado uno de ellos eh, El título del libro es Ninguna mujer nace para puta y, y, bueno, pues, uno de los mitos que es un poco duro, también, Que, que echan a perder, es que las mujeres sois todas unas putas, ¿no? y luego hacen la, la reflexión de ¿y los hombres? Pues los hombres simplemente no lo son, simplemente no lo son, esa es la diferencia. Entonces, eh, bueno, puta no es una palabra, es un límite, no es es una especie de techo construido y sostenido socialmente, pues para dejar a salvo lo que queda al otro lado de la frontera, no lo, lo intocable. Entonces, pues la puta ahí aparece como la cara oculta de la sociedad. Sí, ayer discutíamos este eh, el y yo a ver si es cierto que esto es un mito, a ver si de verdad los hombres piensan que todas las mujeres somos unas putas y, y bueno, eh, lo que sí creemos es que todas las que se salen de las de los límites, no sé si son sí. putas o, o no, pero sí que no están muy bien vistas, ¿no? Sí. Y, y al final, Pues, o sea... Putas en el sentido más insumiso la palabra, ¿no? Putas, sí, al final es salirse ¿no? salirse de las reglas y salirse sí. de, de los parámetros, ¿no? Sí. Y, y, y cuando una mujer hace lo que suelen hacer los hombres, pues les tacha de, de, de putas o de cualquier otra cosa. Pero, bueno, yo creo que va a ir para más por ahí el mito que, sí, que sí. por otra cosa. ¿no? Y bueno, pues también eh, las mujeres hemos sido omitidas del sentido del cambio social eh, en todos los procesos históricos que conocemos, ¿no? Y cuando ha habido una mujer que ha intentado dar la vuelta a eso, pues siempre ha sido tachada de una manera u otra... Y, y bueno, Ser Puta eh, presenta el libro eh, que es una insumisión, es un romper con las reglas, ¿no? es, es una especie de no al patriarcado y recordemos también que hasta hace bien poco la virginidad también era el, el bien más preciado de la mujer, era lo que daba honor a la familia. Entonces, bueno, pues también intentaron romper con eso. Y luego nos encontramos con la maternidad también. Sí, el otro mito, ¿no? Que todas las mujeres nacemos para ser madres y además y es, es, lo es lo más bonito, bonito que, que nos va a mundo. Y seguramente para muchas mujeres pueda ser Ay, muy my. bonito, pero para otras pues igual no, ¿no? Y yeah. yo creo que lo único que hacen ese tipo de mitos y de frases es frustrar a, a las mujeres que por diferentes circunstancias sí. no quieren o no les apetece nada o sin más no pueden o... Right o no tienen las circunstancias favorables para ser madres, sí. pues lo único que hacen es frustrarles y sí, sacarles de, de, de la sociedad. ¿no? Es un estatus es. eso que te pregunta la vecina todos los días. Pasa de a ver, ser una cuando, decisión ¿no? libre a ser algo totalmente... Una presión social, ¿no? Y al hmm. final... Eh, bueno, pues pues eh, forma parte de, de un proceso vital nuestro eh, Casi como tener casa, ser funcionario o una pareja heterosexual Sí, pues, bueno, y al final para subsistir tipos. la especie hay que procrear sí, las pero las el instinto y y las sin acto, ¿no? pero, pero claro, en hombres y mujeres Y parece que el instinto solo lo tiene Eso no quiere mujeres, decir que no. sea una necesidad ¿no? Claro, claro Pero bueno, bueno, vamos a dejar ya de desvariar las es que tenemos Hola, aquí a Carmele esperando Hoy tenemos a Carmele con nosotras, miembro de, de Arguitan <risa> Es un colectivo feminista, una, un centro asesor de la mujer de Baracaldo y la tenemos aquí para que nos cuente cositas que son, que hacen, que nos cuenten algo del 8 de marzo, cómo se plantea en Baracaldo, que hable de lo que quiere, porque nos ha dicho en realidad que da igual lo que le preguntemos porque ella va a contestar lo que le dé la gana, es increíble, pero sí. es así. Flipando con vuestras reflexiones sobre los mitos alrededor de las mujeres pero toda reflexión es buena para llegar a donde queremos llegar, al el punto de igualdad entre hombres y mujeres. Nosotras, como arguitan, como colectivo de mujeres feminista, en realidad eh, el centro asesor es una pata de la misma banqueta. Somos un colectivo que damos información por un lado en el centro, información que es una bomba necesaria para conocer nuestros derechos, para conocer la situación y para conocer los recursos, los medios y las medidas en que nos podemos eh, de alguna manera eh, desembarazar de las <risa> desigualdades y discriminaciones que vivimos, de los problemas, de las problemáticas de las mujeres, de problemáticas de género en muchas situaciones, por un lado el centro da esa información, pero por otro lado el colectivo de mujeres, el colectivo feminista Arguitan, lo que hace es denunciar todas esas situaciones de desigualdades y discriminaciones y reivindicar la palabra grande, la palabra igualdad, igualdad entre hombres y mujeres en todos los espacios de la, de la vida, social, económico, político, en fin. Muy bien. Y entonces, aparte, o sea, ¿tenéis una atención durante todo el año o, es, o os movéis por campañas? o ¿Cómo es? Llevamos 12 años dando atención eh, a las mujeres eh, los eh, lunes y los viernes por la mañana y los miércoles por la tarde. Esa atención para nosotras es muy importante porque damos información pero nos llega, nos revierte la información. Somos un grupo de mujeres que no teorizamos sobre una burbuja, sino sobre la realidad. Las mismas mujeres nos llegan al centro y las mismas mujeres nos reflejan cuáles son las situaciones que vivimos en el plano económico, en el plano laboral, en el plano de la precariedad, en el plano de la exclusión los temas socioeconómicos son los más importantes para nosotras es el eje principal el tema económico uh -huh. y el otro es el tema de la violencia de la violencia de género los malos tratos las agresiones sexistas las agresiones sexuales son de alguna manera los dos ejes más importantes que nosotras eh, exprimimos del de la atención en Arguitan y después lo elaboramos intervenimos ...para que las instituciones pongan los medios, los recursos, las medidas necesarias... ...para que las situaciones de las mujeres mejoren en el plano de malos tratos... ...en el plano económico y nos empeñamos en muchas campañas. Campañas eh, con el tema de la precariedad, sobre todo ahora mismo... ...la precariedad tiene rostro de mujer, la pobreza también... ...pero hace un tiempo hablábamos de la feminización de la pobreza... ...ahora es el mundo es precario sobre todo... Incluso el paro está bajando en el mundo femenino de una manera increíble, mientras está subiendo con la crisis el paro masculino. Las mujeres de todas, todas tenemos curro, pero ¿en qué condiciones? Y después también eh, nuestras campañas giran en torno a la violencia sexista. Eh, nos empeñamos mucho en denunciar este tipo de violencia y sobre todo pues en desmitificar, como yo un poco vosotras antes haciendo desmitificar todas esas situaciones mucha responsabilidad eh, para nosotras es eh, también gozar de nuestra propia autonomía de nuestra propia seguridad de nuestras propias posibilidades de nuestras propias fuerzas etcétera etcétera entonces nuestras actividades son inmensas <risa> pero siempre de acuerdo a lo que para nosotras es importante intervenir y exigir y denunciar, ...para que las situaciones de las mujeres en esos ámbitos de desigualdad y discriminación... ...pues consigamos que se superen en todos los sentidos. Muy bien. Luego otra pregunta, no sé si me contestarás como Carmele o como Arguitan. ¿Las demandas feministas qué crees? ¿Que las tenemos que trabajar desde las mujeres? ¿O en coordinación con los hombres? ¿Cuál crees que es el papel que deberían jugar los hombres en esta lucha? ¿O si no tienen que tener alguno o ninguno...? Sí, porque además hay, hay algunos grupos, exclusivamente de mujeres... ...luego hay otros grupos mixtos, luego hay grupos que trabajan la por el feminismo únicamente de hombres... ...entonces bueno, con eso hay bastante controversia igual, no sé... Sí, yo no, yo no sé cómo lo ha vivido Arguitan, pero sí que es cierto que el 25 de noviembre... ...yo sé que Arguitan tiene una campaña fuerte con una marcha por la margen izquierda... ...el 25 de noviembre con el tema de la violencia... Eh, ...el 25 de noviembre hubo una plataforma que se llama Guisondus de, de... ...bueno, no sé si vienen de gastéis pero hay gente de Gasteiz participando allí y de Donosti, gente de Donosti, y fueron seguidos eh, a todos los lugares que iban esos hombres, a todas las ruedas de prensa, fueron a hablar con Ibarreche, fueron al Parlamento, estuvieron ahí en el centro del huracán y las todas las coordinadoras feministas y todas las ruedas de prensa que se hicieron durante el 25 de noviembre por otros colectivos feministas, pues no tuvieron tanta repercusión mediática. Entonces yo no sé cómo lo veis vosotras o cómo, cómo creéis. Bueno, son dos partes de, de la misma... Eh, historia, ¿no? O sea, por un lado los, el movimiento feminista eh, los organismos feministas son exclusivamente, trabajan y se mueven exclusivamente eh, de mujeres pero en los últimos tiempos están surgiendo como champiñones <ríe> algunos grupos de hombres que, que a nosotras sí que nos han dado para reflexionar y para debatir sobre el tema y si sí tenemos opinión propia como colectivo <ríe> Lo que Tamara comentaba de Gisondus, en realidad pues también para diferenciarlo, porque es importante también ver la diferencia Gisondus es un programa que he elaborado bueno, que ha organizado EMACUNDE, que es el Instituto Vasco del, de la Mujer, es decir del gobierno vasco Y a veces se nos eh, se nos entrelazan los organismos feministas autónomos y, y algunos eh, eh, entes que son en realidad institucionales, entonces Macunde y Guisondus es institucional, ¿no? Entonces, claro, toda la campaña que han hecho alrededor del 25 de noviembre, Macunde con su Guisondus, la firma en los personajes del mundo mundial deportivo, político, no sé qué patatín patatán eh, apoyando la violencia, pues Bueno, las instituciones están haciendo la, la violencia, labor. no, tampoco Perdón, te pases. Apoyando la lucha contra la violencia a las mujeres. <ríe> menos mal que has estado atenta. <ríe> eh, todo lo que las instituciones hagan a la presión del movimiento feminista bien está. Bien está hacen su labor. Otra cosa es los grupos de hombres que están surgiendo al de alguna manera al paralelamente a lo que está estamos haciendo los grupos de mujeres ...contra esa violencia, ¿no? Ahí sí es verdad que nosotras... ...tenemos cierta... Eh, ...bueno, cier ciertas... ...hemos sacado ciertas conclusiones... ...sobre las que nos parece bien... <ríe> ...o sea, es lógico... ...que grupos de hombres para trabajar su masculinidad... ...para reflexionar sobre... Eh, eh, ...a ellos en qué les repercute... ...el, el, pro el problemísima del patriarcado... ...pues eh, que esos hombres hagan ese trabajo... ...desde nuestro punto de vista en silencio y sin comer el protagonismo que las mujeres dentro de esta lucha llevan llevamos intentando recuperar la plaza pública después de siglos de opresión entonces claro ese, ese espacio que nosotras estamos ganándonos por fin estamos recuperando el espacio público por fin pues bueno, de alguna manera pensamos que ellos podrían hacer otro tipo de trabajo para ayudarnos a equiparar esa, esa desigualdad y es ocupar el espacio privado, ocupar el espacio doméstico, corresponsabilizarse de la reproducción del cuidado, eh, del, de la responsabilidad del hogar, etcétera, etcétera. O sea, ese, esa, en esa medida sí que podrían ayudarnos muchísimo a las mujeres. Y luego, por otra parte, si es verdad que solidarizarse con nosotras, o sea, somos las mujeres las que sufrimos el problema de la violencia sexista, solo, o sea, no existe eh, violencia de género, no existe violencia de, los, de las mujeres a los hombres, no existe, o sea, ideológicamente es... ...la violencia sexista es del hombre hacia la mujer... ...no existe otro tipo de violencia sexista más que esa... ...del hombre hacia la mujer, ese es el patriarcado... ...entonces que ellos se solidaricen con nosotras... nuestras campañas y nuestras luchas nos parece fenomenal... ...que se en la plaza de hombres en una concentración... ...donde la pancarta esté copada por mujeres... ...no otra vez por hombres cuando todavía no hemos llegado... ...ni a ganarnos el 50%, por cierto que como población creo que somos el 52. Por cierto, o sea que hasta llegar al 50 pues que nos eh, apoyen, que nos se solidaricen con nosotras, pero pero pero bueno, que hagan su trabajo. Muy bien. y eh, durante este durante este curso escolar os hemos seguido en vuestra búsqueda por la ciudad perdida. ¿La habéis encontrado? Sí, queremos encontrarla y queremos exigirle a las instituciones que que nos, eh, de alguna manera... Espera, Carmen, nos... igual cuéntanos lo que es la ciudad perdida. Ya, pues bueno, emprendimos eh, un trabajo m, sobre m, l, el diseño de ciudad, sobre m, la planificación urbana desde el punto de vista de género. A nosotras nos parecía muy importante ver ese, ese punto de vista desde el que las ciudades... Es verdad que en un principio están hechas y diseñadas por los hombres para el trabajo productivo, ¿no? para la producción. Claro, es cierto que las mujeres ya no somos el elemento privado que nos dedicamos a la reproducción pura y dura, a lo doméstico puro y duro, sino que nosotras también ocupamos ese espacio público. Y en esa misma medida es cuando las mujeres nos encontramos con que hay unas dificultades gordísimas en eh, movilidad, por ejemplo, o sea, solo nosotras nos damos cuenta de que tirar de un carrito de niño es un, pro de, es un problema por algunas eh, zonas, solo nosotras porque empujamos una silla de ruedas de alguna persona mayor o de alguna persona discapacitada nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, la accesibilidad igual, claro, solo nosotras cuando vamos a trabajar a las 6 de la mañana al megapar nos damos cuenta de que no hay un medio de transporte un horario Una, una accesibilidad a un, a un espacio laboral eh, eh, por el que nosotras no tengamos muchas veces que utilizar el coche o podamos ir con seguridad y con tranquilidad y con autonomía de un sitio a otro. Entonces, claro, y solo nosotras nos damos cuenta de que en un pueblo como Baracaldo poquísimas calles llevan nombre de mujer, no representan simbólicamente, excepto vírgenes, santas y desde luego ninguna puta... Pero en ese sentido en ese sentido nosotras sí que necesitamos también tener ese ese, ese reflejo de que las mujeres estamos en el espacio público de, en, en todos los en todos los aspectos bueno pues para el 8 de marzo que nos tenéis preparados porque nos están haciendo gestos aquí eh, que se nos ha ido un poco de las manos el tiempo que nos tenéis preparados para el 8 de marzo gritan Bueno, pues la campaña de este 8 de marzo quiere ser, como siempre, en un plano de igualdad, recuperar la ciudad y en esa recuperación de la ciudad, como estábamos comentando, pues queremos eh, presentar todo el trabajo que hemos hecho alrededor de, eh, de la ciudad perdida, de la búsqueda de la ciudad perdida, Vamos a hacer una presentación pública de la misma y todas las conclusiones, todo el trabajo de reflexión y debate que hemos hecho en Arguitan el eh, miércoles 11 de marzo a las 7 de la tarde de en la Casa de Cultura de San Vicente, en la llamada Clara Campoamor. Luego lo decimos en agenda para que se nos nos olvide. Y eh, bueno, recuperar la calle como siempre... El 7 de marzo, que es sábado, haremos una concentración a la 1 del mediodía en la Rico Plaza de Baracaldo, ya que siempre convocamos a la movilización de Rial de que va a ser esta vez el 8 de marzo, que es domingo, a las 12 y media del mediodía en, en el Arriaga, en la Plaza de la Arriaga, en Bilbao. 12 y media, con el lema de Abortacheco-Skubidea. Ahorita. Vale. Pues no sé, si nos quieres comentar alguna cosa más para ir terminando, ¿dónde pueden dirigirse las mujeres que quieran colaborar con Arguitan o quieran algún asesoramiento, es. cualquier cosa? En la medida en que eh, quieran pasarse por el eh, centro de atención o que quieran colaborar con nosotras y trabajar con nosotras como colectivo, pues nos pueden pegar un toque de teléfono al 94-478-2102 o pasarse por la calle San Juan, 26 Bajo, de Baracaldo, detrás del ayuntamiento. Muy bien, pues es que ricasco, no tenemos Soy. mucho más tiempo. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias Hasta por estar todavía. con nosotras. Agur. Bueno, grate agur. del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. ¡Esa tu suretchetic mugitugabe! <tose> ¡Bismillah! ¡Bi'aunim minallah! ¡Oteshidhan! ¡De iradati al sha'ab al-arabí! ف لشوعائن الأمراب و للحييات شعبة س سوم على أ الساقية الحمرة هوذاب العالم الجمهورية عن العربية الصحراية الدقرية 27 febrer de 1976 el mismo día, ...en que el último Estado español abandonó la antigua colonia europea... ...se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática, la ras ...aprovechando el vacío jurídico dejado por el Estado español... ...y en un momento de excepcionalidad marcado por la guerra con Marruecos y Mauritania... ...países que pretendían repartirse el territorio a margen de la opinión de la población saharaui... ...se proclamó la independencia y hoy se cumplen 33 años de su creación. Desde entonces, el gobierno de la Arras dirige la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación... Hasta 1991, eh, mediante la lucha armada, y desde esa fecha, por medios exclusivamente políticos, que fue tras la firma de un alto el fuego con Marruecos bajo los auspicios de la ONU. No obstante, 33 años después, el pueblo saharaui no ejerce la soberanía sobre el territorio. ...ya que en su mayor parte permanece ocupado ilegalmente por Marruecos... ...donde miles de saharauis sufren la represión de la monarquía marroquí... ...en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Solo una pequeña proporción, los llamados territorios liberados... ...se encuentran en poder del gobierno saharaui. Además de este espacio de desierto, el Ejecutivo de la RAF... ...que coincide con la dirección del Frente polisario, Eh, gestiona allí los campamentos de refugiados de la región argelina de Tinduf eh, allí viven eh, más de 160.000 saharauis esperando la vuelta a su tierra en unas condiciones extremas y con una economía que depende al 100% de la solidaridad internacional El gobierno de la RAS ha conseguido en todos estos años dotar a su población en el exilio de unas condiciones de vida dignas, garantizando una educación y una salidad gratuitas y e universales. Y 81 países han reconocido a la RAS, eh, que desde 1984 es miembro de la Unión Africana, y mantienen relaciones diplomáticas con ella. Entre estos países no se encuentra el Estado español. Este mantiene una triste actitud absteniéndose de forma reiterada, ...en la resolución de la Asamblea General de la ONU... ...en apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui. Con motivo de este aniversario, hoy daremos un paseo... ...nos acercaremos un poquito al Sáhara ...al Sáhara ocupado y echaremos un vistazo... ...a los campamentos de personas refugiadas en Argelia, en Tinduf... ...es solo una aproximación a dos realidades... ...que se viven en el mismo pueblo... ...las dos caras de la misma moneda, de la misma realidad... ...os invitamos a acompañarnos... Maitasuna bezain beroa, bizitza bezain mikatza, eriotza bezain gozoa. Aur bat gertu datu da, eta gosokeak eskaintzen baizkizu dudarik gabe Zajara raizango da. Ala sepentsatu dut elaguineko ondartzan, Saharako eremu okupatuetan. Zenbat hizkuntza sagutzen duzu? Galdetu diot Kastelaneanz. Argitasun oso ez egiten duen bati. Arabiera, Espainiola eta Inglés pixka bat. Berak erantzun. Eta Sanjila itandu dut bere Saharar jatorriaren susmoaie astatzarren. Berak beldurrez Sahararren hizkuntza ere hitz egiten duela aitortu dit. Gerozeago ere arren beikotasuna koprobatu ahal izan dugu. Zidik darraian antzite egin duugu harrera kusin eta almadioa ez beteriko egongelan. Ezer arazi teontzia berotzen duen txingarrei inttzensua gehiitu eta lurrin usaintsuaz goitik bera igurtsi gaitu. Bapoian eta edan ostean sola azaldiari ekin diogu. Sidimaghmoud, 50 urte inguruko gizon dotorea da. Sahara Fosfato, Sahara Kofosfato enpresan, Espainiaren esku zegoen garaietan, bertako buruzagi sindikala izan zen. Madridgo 77ko 3 alderdiren arteko akordio ostean ordea, faktoria Espainia eta Marokoko gobernuen artean banatu zuten. Gerora, magrebiarren esku galditu da. Sidiburu Belarri dabil. Marakoko okupazioa dela eta, herbestera aldegin berriz landuten guste langilesa jararrei dagozkin indemnis aszioak aldarrikatzen. Hori dela eta, mehatxoa jaso izan ditu baina estu inoiz uste izan mehatxoile beteko zirenik Bi.000eta gosteko abenduaren hogeeta zazpiko egunkari baten horri horituetan hae topatu dugu. Oraindik ez dira agertu Astelenean elayunetik Kanarietarako bidean ondoratutako pateran zihoazen amaus lagunen gorpuak. Horien artean sadiren semeak zihoazen. Marokoko gobernua konpromitutako zuen informazioa ateratzeko alegietan Sebiltzan eta alduen bide bakarretik itxasotik alegia alde egiten saiatu ziren. Tartean polizia marokiarrek Gastezajara Rei pateretan ontziratzen nola laguntzen sieten agertzen zuten argazkiak zeuden. Marokoko erakunteek, amabostak dezagortu txat ematen baditu ere, familiako hausokide marroki baten bidez jakin izan dute gazteak ez zirela itsasoan hito. Aitzitik, taldeko bi hil eta gainontzekoak espetxe sekretuaren batean sartu zituzten. Egunotan, gozagreban dauden hirugai preso sahara resgain. Beste bosteun inguru, espetxe sekretu eta kostiegetan desagartuta dabiltza. Tartean, sidiren diren labetako bi. Alako batean, kontaketa etendu negarrari usteko. Eta isilune baten ostean, tea zerbitzatu digu. Iru zurrut eman diot pasoari. Lehenengoa maitasuna besain beroa. Urrena, bizitza besain mikatza. Eta azkena, eriotza besain gozoa. Alabe ardu sajaran. Agurtzeko ordu aldutakoan, Bera historia kontatuko da lagindu diot eta egunen batean tamainako harrera bat izango duela niretxean. Eremo okupatuetatik agur bero, mikats eta gozo bat. Esta es la realidad del Sáhara ocupado. En los campamentos refugiados llevan 33 años atrapados en la aridez física y conceptual de uno de los desiertos más estériles y paupérrimos del planeta. 30 años sufriendo la escasez de recursos alimentales como el agua y la electricidad. 30 años contemplando con estoicismo, sin perder la esperanza ni la dignidad, cómo el mundo ignora su legítimo derecho a una vida próspera en su tierra junto al mar. Es la realidad del pueblo saharaui en el exilio, en esas precarias tiendas que año tras año esperan poder desmontar de una vez por todas para volver a su verdadero hogar. Una sonrisa ante la mercidad, que también te regalan de forma generosa. Las narraciones de los y las jóvenes que fueron a estudiar al extranjero, a Cuba, a España, a Argelia, los relatos de las y los mayores que aquellas terribles jornadas en las que tuvieron que dejarlo todo y huir del Sáhara Occidental, de los 17 años de lucha armada del Frente Polisario, de las falsas y rotas promesas de la comunidad internacional con el postergado referéndum de la autodeterminación. La injusticia humana en su más alto nivel, pero también la esperanza y la dignidad en su máxima intensidad, que nos permite comprender un poco más, si cabe, hasta qué punto los intereses económicos se anteponen a los derechos humanos. Este es el sáhara de hoy en día. No estamos hablando de hace 33 años. Estamos hablando del sáhara del 27 de febrero de 2009. Hoy cumple 33 años y hoy todo sigue igual. Un beso muy grande y seguimos. Bye. <risa> Agenda. Agenda. Agenda agenda, agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, va a labur labur eh Comentatuko izuego da tozen egunetarako ser daukagun. Vamos a comentaros muy brevemente, porque andamos un poquito gustitas de tiempo, eh, lo, que, lo que nos vamos a encontrar las próximas semanas, porque sabéis que emitimos cada dos semanas, entonces intentamos un poquito recopilar eh, todo lo que podemos. Y para ello, para empezar, nos vamos a ir hasta Santurtzi, ba, a tope da biltza Santurtzi kober balagunekoak, eta marchoaren bostean, E, Koldo amestoi ipuinkontalari atorriko da, eta pantsit bidarte musikariarekin batera, aneta bokaleko manaldizora garri eta bikain asken ikudegute. Kresalaretoan izango da, eta erratzaldeko sortziretan, korrika kulturalaren baitan. Martxuaren bostean, ere, txikienek ipuinak entxuten gozatu duten, gozatuko dugu. Basen behin, ikuskizuna... Bostarditan udalliburutegian izango dute. Udalliburutegi zareak antoratuak. Hori da ta Mamarigako kulturretxeak be martxoaren 7rako larunbaterako sagardoteio batera abiatuko da hein lagunarekin. Eta ez ahaztu Feli Batista Fundazioak jarritako argazki erakusteta inmalaiari buruzkoa. AEK antoratu du Korrika kulturalen barruan. Bai. Eta Gatozden barakaldora, barakaldon martxoaren iruan an asteartean E San kantolaturiko antzeslan bat egongo da, e, ogilekarri ez zuen semia, hori txiren eh antzerki taldeak e, e, sorturiko antzeslana arratzaldeko 8 izango da San Vicenteko Kulturetxean. El próximo 6 de marzo, azkapena, pena, como hace siempre Maracaldo en el Gasteche cada mes, e, ira ara su bideoforum sobre Cuba esta vez, a las 8 en el Gaztetxe de San Vicente. Sí. Si. Eta kortaren itzaldia beh izango du urrengo asteazkenean Bueno, urrengo asteazkenan es martzaren amazortzean. Korreikaren barruan bebai, orain dike pare batazte geratzen dira. E, goixoko amarretan, e, Clara Campoamorre, samizenteko kulturretxean. Ordu, bete gitzigo la bera, irango dau. El próximo miércoles, tamén hai que recordar que los alumnos con el tema de Bolonia van a hacer un, han convocado una greba, orokorra, una, una huelga general para... Bueno, contra para, el, proceso, contra de el Bolonia, proceso de Bolonia, sí. que yo personalmente no lo conozco mucho, pero bueno, ahí está. Eh, también contar de que las eh, los compas de, de Libarra eh, han organizado para este fin de semana la Púrdi Coña el sábado 28 a las 12 y media tendremos una calejira en el barrio eta 6etan Inauteriko ekitaldi plazan. bai, halaxe. Eh, gero martxoaren 6an itzaldia aburtuari buruz, 7 San Francisco, San Franciscoko zentro izango da. Mhm. Uh -huh. Martxoak 8in, eh, esan duen bezala, Bilbon manifa izango da 12 tarditan. Eh, 12 hasiko da Arriagatik, e, eta bueno, han ikusiko gara. Eta gero beste deialdi bat hemen eh, ez daukaguna, e, bostea, eh amabo eh, martxoak bosta, Saspiretan pues, eh paitegitik aterako reivindicativa bat eh bebai abortorekin lotuta eh ta bueno han Pues ahora te toca a ti, yo he empezado y tú lo acabas. Bueno, pues y bueno, pues ya es la hora de despedirnos. Eh, bueno, pues eh, recordaros que el martes a las 8 Se va a volver a repetir, se va a volver a emitir este programa de radio Porque me parece que lo hemos hecho muy bien, ¿no? Porque están aquí... <risa> bueno, pues nada eh, Bueno, comentaros que a partir de la semana que viene Vais a poder escucharlo en la red En eh, www.ricolore.org y, y ahí también podéis eh, escuchar los, los programas anteriores Y bueno, pues para dar... Para dar una, un final redondo a, a este programa que ha ido un poquito dirigido a, a las mujeres, nos hemos hecho un viajecito por el Sáhara y demás, hemos empezado con un poema y, y lo vamos a acabar también con un poema que esperamos que, que os llegue. Y sin más pues Mientras pones la llegar, música a sí, Sier, que está ahí con los botones, recordar despistado. también la charla que ha, que ha hablado Carmele el 11 de marzo en Clara sí. Campo amor con el tema de las ciudades, eh, también la concentración que habrá el sábado 7 en Baracaldo, en la Rico Plaza, ya que el 8 la gente de Baracaldo irá a Bilbo. Y tamén recordar, el teléfono de Argita, 94478 en la calle San Juan, para cualquier mujer que necesite asesoramiento, eh, cualquier tipo que tenga que ver con nuestros problemas del día a día. Mm -hmm. bai. Eta beste bari, bueno, agurtuko zaituztegu, agurre zango eskerrik asko, bestal denean zareten guztioi, entzuten denean zareten guztioi, oso ondo pasadugu, Tamara. Ni bebaizu dekin. Bai, eta, eta bueno, oin Tamara bukatuko daudana. Musi bat. Musi, txuz. Amazona. Soy mujer porque así se acomodaron mis hormonas. Desde entonces una cicatriz traigo en el ombligo y una herida se abre cada 30 días. Soy tierra, madre, raíz, mujer, luna nueva, pequeño instante del planeta. A veces juego, siempre sueño. Soy transgresora de las reglas. Quiero la libertad como bandera, el amor por catecismo. Una estirpe de guerreras me protege en el manto de la luna. Acurruco los anhelas cada noche. Vuelvo a esa posición fetal, mi favorita para soñar, creer y volar desnuda en el viento. Metamorfosis entra por mi entraña. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy?